Bueno, después de lo sucedido el lunes, ¿cómo están y eh, cómo afrontan el partido hoy? Que realmente es determinante, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, eh, sabíamos que teníamos que venir a, a buscar un juego a Santiago. Teníamos la, la ilusión de ganar en, en nuestra cancha y no lo, lo logramos, así que bueno a buscar ese juego que necesitamos acá en, acá en cancha de Kimsa para, para forzar un tercer partido ¿qué hicieron mal o qué fallaron el otro día? porque el arranque había sido muy bueno eso. por lo menos el primer tiempo había jugado muy bien bueno, este, pienso que nos corrieron muchísimo nos notaron muchos puntos fáciles este, estuvimos analizando eso mismo que Romero Que, que la verdad que encontraron muchas situaciones puntos de él que no, no, que no esperábamos y después tuvimos una baja efectividad claramente y ellos se sintieron más cómodos en el cierre del juego, cosa que hizo que, que se nos haga cuesta arriba, así que estuvimos analizando todos los errores que cometimos para no cometerlos hoy, va a ser más difícil porque ellos se hacen fuerte de local, pero, pero tenemos la esperanza de poder ganar Sabida la mística de San Lorenzo el ADN ganador, eh, bueno, hoy esperan que pueda surgir todo eso también, ¿no? para demostrar que están vivos Sin duda, este, confío y confiamos mucho entre nosotros Entre los jugadores de experiencia que hay acá, es San Luis del Campeón de América, así que, así que se, se notas en el ambiente que tenemos con nosotros como equipo que hay... Que hay confianza porque sabemos que depende de nosotros, si bien vamos a jugar ante un gran rival, pero, pero confiamos mucho en nuestro laburo. Bueno, y el tema del coronavirus, ¿cómo los lo, lo tiene? Eh, ¿Sabido además que si hay un 12 juego, no se haría ya el sábado? Bueno, sí, este nos amanecimos con esa noticia. Eh, sabemos que a nivel mundial es, hay noticias. Ayer pasó lo mismo con la NBA y bueno. Siguiendo los pasos que hay que seguir y toda la prevención que hay que tener, este, lamentablemente tenemos que enfocarnos en el juego de hoy y nada más. Y después, bueno, si ganamos o no, no sabemos qué, qué pasará con el futuro de la competencia. Además, incluso Sanonso iba a vivir una semana completa en Santiago del Estero, ¿no? También esa incertidumbre. ¿Cómo, cómo la llevas? Bueno, no sabemos tampoco qué va a pasar con los Juegos de Liga como te decía, enfocado en el juego de hoy y ya a partir de mañana a la mañana seguramente sigan saliendo resoluciones porque esto va hora a hora, no sé qué comunicado sacará la liga con los juegos que quedan porque la competencia está llena de partidos, pero bueno este nada ojalá que, que, que sea para, para lo mejor que sirva para de, de prevención porque la verdad que la situación es crítica cómo convive el jugador con esa situación no externa totalmente al básquet? externa lo que pasa dentro de una cancha bueno sí nosotros hablamos entre nosotros porque nosotros nos volvimos de Tenerife y a las dos semanas a las tres semanas ya había un, ya estaban en cuarentena ahí este... hicieron controles por eso no no hicimos controles algunos tuvimos algunos síntomas pero no sé si realmente era eso no, porque todavía no no, no, había, no había esa masividad que hay ahora de casos Así que, bueno, estamos ahí en la expectativa. No sabemos bien qué va a pasar, pero te repito, ojalá que sea lo mejor, porque hay que prevenir y, bueno, estaremos de ganar hoy. Después Gracias, Chocito, y lo mejor. No, de nada, no.